¿Quién fue Ale, la recupera. figura, Fabián? ¿Quién fue la figura? Eh, la figura del partido fue Ale Consta. Dame, Saludalo. ¿no? Eh, eh, es, es difícil encontrar ayer... Lo voy a saludar, Alejandro. tranquilo. Es un chico joven, va a tener que esperar, que no sea, mal, que no sea, maleducado, que no sea maleducado, porque hace poquito hace poquito jugaba al TNA y ahora porque ya tiene un Sancor seguro, dice que no sea grande. Este Entonces decía que era difícil encontrar la figura... En un equipo donde hubo varios que jugaron bien, ¿no? Sí. Porque Tyler Fi la rompió. ¿Quién va a decir que no la rompió? Y el ingreso de Alexis Elzener, con tanta energía que tiene encima, transmite, convoca, contagia, ¿viste? Pero bueno, él fue la gran figura de la noche desde la conducción, desde el manejo, eh, desde el goleo también, desde la defensa, porque le ha robado un par de pelotas importantes a, a Facundo Campaso y de esta forma tan irrespetuosa de presentarse en un programa... Como uno contra uno radio. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo bueno. estás? ¿Qué, ¿Qué partidito anoche? ¿Cómo te hizo esperar el gallego como cuatro minutos? <risa> sí, no hay problema, no hay es problema. Estaba escuchando, atento. Pero sí, la pareció... verdad que... Que muy contento. La verdad que estamos muy contentos. Jugamos contra el campeón y, y que se si dado así las cosas. Estamos muy contentos. Claro, ah. porque... A ver, yo decía que, que, que eh, Obras está encontrándole la vuelta a lo que Julio Lamas pretende, ¿no? que pretende para todos sus equipos, esa cosa del extra pase, de, de ser solidario, tanto en defensa como en ataque, en donde por ahí un día sobresale uno, pero ayer, por ejemplo, no necesitó obras sanitarias, no porque no lo necesite, sino porque ayer no lo necesitó los puntos de Osimani y de Julio Maza, lo que es un arma ofensiva importante. En, en obra sanitaria y convirtieron otro jugador y el equipo jugó bien Sí, sí, y hablar que creo que, que la solidaridad es algo es algo muy importante, la verdad, de este equipo creo que, que no hay egoísmo nos no prestamos mucho la pelota y, y creo que eso también se ve reflejado en la cancha que un día se destaque uno, otro día otro y, y bueno y creo que la defensa también es, es un punto muy importante que, que Julio hace mucho hincapié y, y bueno, y nosotros tratamos de darle de la mayor importancia posible, José Mati eh Ale te, te saludos José Montesano este lo escuchabas al gallego eh, y a Matías también hablando un poco del de, de, de partido eh, y me parece que hacen un algo que es acertado más allá de diferencias lógicas eh, digo ayer ahora se le podía poner la camiseta de Peñarol sí, creo que, que sí, que cómo estás José ante todo bien, eh, bien, sí, creo que, que hicimos un gran trabajo y, y bueno, creo que estamos tratando de, de igual tener nuestra propia identidad, así que así que estamos trabajando en eso eh, facilita que se conozcan con con Facu ayer te la facilitó, otra vez veces te juega en contra, ¿no? sí, sí, la verdad que sí, igualmente a pesar de conocerlo Es muy difícil marcarlo, porque la verdad que tiene muchísimos recursos, pero pero bueno, eh, sí, sí, a veces algunas cosas ya, ya las conozco. Ale, ¿También? Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Ayer, en, cuando ustedes finalizaron el entrenamiento, nosotros hablábamos con Julio Lamas aquí en la radio, y él nos decía que el banco de suplentes le estaba dando eh, muchas soluciones, eh, y que... Eran merecedores de haber ganado muchos partidos. Eh, horas después, desde el banco de suplentes, eh, ustedes le cambian la cara al juego. ¿Sintieron, eh, lo, lo sienten esto como una mochila pesada o, o ya lo toman con naturalidad? ¿Entrar para cambiar la historia de un juego, darle otra dinámica, otro ritmo? No, no, realmente nosotros entramos para, para ayudar, para dar una mano y creo que tanto Julio, va todo el cuerpo técnico como, como los más grandes como Julio Mázaro, Juan Gutiérrez Martino Simani no, no, nos ayudan mucho a los más chicos y, y nos hacen entrar muy tranquilos y con mucha confianza y, y bueno, creo que después el resultado se ve en la cancha Estamos hablando con Alejandro Constat que anoche tuvo una gran actuación en la muy buena victoria de Obras sanitaria frente a Peñarol Eh, de Mar del Plata en el partido televisado, 22 puntos para él, cinco asistencias, tres pelotas recuperadas eh, un, un juego con mucha claridad para, para Ale Consta A mí no me sorprende porque eh, cuando uno tiene la oportunidad o la facilidad de ver el torneo nacional de ascenso Con continuidad en diferentes partidos, en los televisados y algunos partidos más te preguntan, ¿qué jugadores están para la...? Y así como estoy convencido que en la temporada que viene podría jugar tranquilamente el pibe Spala, que está jugando en el argentino de Junín, este Santiago Arese, que está jugando eh, eh, en Banda Norte, eh, o, o el pibe Tavares que está jugando en Ciudad Bragado, que pueden jugar la Liga Nacional a por lo menos hacer sus primeras experiencias, sus primeras armas. Eh, Ale Consta para mí era un jugador que tenía todo para cada vez que me preguntaban, tenía todo para, para, para jugar la Liga Nacional A eh, y la verdad, no solo que no me equivoqué yo sino que creo que a vos, más allá de una adaptación normal y lógica como es que nos pasa a cualquier ser humano en cualquier rubro en cualquier ámbito, me parece que no te costó mucho, vale ¿no? No, creo que, que, bueno, como te decía antes creo que los compañeros y, y el cuerpo técnico la verdad te, te transmiten mucha tranquilidad, te dan mucha confianza Y bueno, eso hizo que, que el proceso de adaptación quizás sea un poco más rápido, me sienta cómodo y con confianza. Así que así que la verdad que, que sí, que muy contento por el, por el presente y por y por la rápida adaptación. Claro, pero más allá de los compañeros, digo, ¿no? Este, ¿Qué es lo que vos decís? Digo, en tu juego. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos decís, esto lo hacían en el TNA? Lo hago la, con mayor facilidad o me resulta igual ¿qué cosas tuviste que cambiar o mejorar porque realmente era imposible hacerlas porque tenía, tenía más ventaja? ninguna no, no, la verdad que no, creo que quizás en la liga eh, hay, hay un poco más de espacio y eso me facilita un poco la penetración claro así que, pero, pero sí, la verdad creo que que, que no, trato de, de hacer de, de defender bien de defender duro Y después creo que sí, en ataque se facilita un poco y quizá no, no no está muy preocupado por mí Así que creo que eso se me facilita un poco La penetración o un tiro solo quizá Ale, ah, hablabas del grupo. Siempre en los grupos hay uno que te abre la puerta y uno que te cuida, que te dice, "Mira, este es, el, se... ¿Eh? el, el portero, el que está en la puerta, el que está en la, a ese te le preguntás, no. Qué rápido estás, qué rápido. Cómo se nota que fue en obra el partido. ¿Eh? No, Ale, ah, digo, hay uno que siempre es el que, el que te da una mano cuando cuando uno llega a un lugar nuevo con con otra categoría, como como charlaba con con el gallego quién fue el que el que te ayudó en obras y yo eh, de antes ya lo conocía a Iván Iván uh -huh. Sí. Y, y bueno él la verdad que que me habla y, y y bueno y me hizo sentir muy cómodo ya de entrada y, y después van con con la verdad que que la, todos los chicos te hacen sentir muy cómodo y y de entrada me, me hicieron sentir parte del grupo así que Creo que en general, la verdad de es que todo el equipo se corta muy bien. Bueno, ¿y cómo ves todo desde arriba? ¿Qué, qué ves cuando mirás para abajo? Eh, ayer tuviste una prueba con Peñarol, eh, ¿estacionista, está Libertad, que se viene el lunes? Sí, creo que, que está muy parejo todo, que, que todavía falta muchísimo, y que creo que los, los cinco o seis equipos que estamos quizá peleando más ahí arriba... Eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera y mismo quizás los que están más abajo también también pueden ganar en cualquier momento a los de arriba así que creo que, que todavía está muy parejo y, y y va y va a ser así creo hasta el final de la temporada y mañana Ale otra otra prueba importante claro. contra un equipo que que también juega bien al básquetbol que tiene su identidad bien marcada al que ya enfrentaron y hicieron buenos partidos como es el de Pepe Sánchez sí va a ser un partido dificilísimo un partido que ya en, en, la, en la primera fase fuimos de visitante y, y nos sacaron 20 puntos, así que así que sí, la verdad que va a ser otra vez un partido muy difícil, que, que vamos a tener que, que entrar igual que contra Peñarol para, para poder hacer un buen partido y, y si queremos sacar un buen resultado. ¿Usted hacerse se llevó el Sancor seguro? Sí. ¿Qué pasa cuando llega al vestuario con el premio? Ya, te voy a decir la verdad. ¿Qué bueno, le dice primero, el resto? Primero me felicitaron los compañeros y mira, después la verdad, me fui a bañar y me hicieron desaparecer el sangre seguro. Uno Así que, no tengo. Ya me lo darán ahí, supongo. Y yo, y... sé que, yo sé que todos lo quieren porque todos me lo piden. Sí, claro. Entonces, por eso se lo quedaron y van a llegar a la casa y le van a decir a la mujer, mira, me lo dieron a mí. Ah, pero al video y no. Puede y, pero si la mujer, ser, porque ser, no que <coughs> que la familia no estaba viendo el partido por ahí. <coughs> Igual, después de la entrega del Santo Seguro, en la mitad de la cancha, ¿alguna piñita hubo en el festejo? Sí, sí, también, también hubo alguna piña, hubo, de felicitación, hubo algunos golpes. Ale, yo te hago la última de parte mía, ¿no? este, te veo jugar, eh, realmente bueno nos ponemos muy contentos todos, solamente yo, porque sos un buen pibe, porque jugás bien y porque tu aporte puede ser importante de aquí en más, Para, bueno, para la pregunta que te voy a hacer. ¿Te ves con futuro de selección? Porque estás jugando de igual a igual con bases... Está bien, es muy prematuro, todavía no terminó la temporada, recién van una punta de partidos, eh, pero estás jugando de igual a igual con aquellos bases que eh, posiblemente tengan futuro de selección. Hoy Campazo reclama gritos, este, una chance en alguna de las selecciones, eh, Nicolás Provítola ya lo tuvo, bueno, Pepe Sánchez ni hablar... Este, Y, y estás jugando de igual a igual. Eh, ¿Te ves con chance de selección? ¿Tenés en la cabeza la selección? La verdad que realmente en este momento ni lo pienso. Es creo que un sueño que tienen todos y, y ojalá en un futuro pueda llegar a tener una oportunidad. Pero creo que, que ahora quizá hay más que pensar en, en trabajar mucho y bueno. Y después ojalá algún día se dé, sino, sino bueno. Nada, no hay problema, seguís jugando tranquilamente y sos feliz. Sí, sí, sí, pero bueno, es un sueño que, que siempre tengo, así que ojalá, ojalá se pueda dar. Ale, bueno... eh, ¿hay, ¿hay pistas sobre el que te pudo haber hurtado el premio o no? No, no, no, ya hoy voy a ver, tenía pensado uno, pero después ahí hablando me dijeron que no, que se fue rápido, así que huh. así que ya hoy voy a ver quién, quién bueno. puede ver si... Para mí fue Julio Lamas. <risa> no sé, no sé. Voy Para a mí fue Julio Lamas. Mirá que el gallego la maneja esa, pero si no, investigamos. Si no aparece Avisano, que, que investigamos, Ale. Sí, sí, vamos a tener que investigar, me parece. Va a ser difícil para, para averiguar quién es. Bueno, gracias por el tiempo, Ale, felicitaciones. Este, Como lo decía Mati, se viene un, un, una seguidilla también importante frente a Weber y Libertad, el lunes televisado, así que este, lo mejor y un abrazo grande para, para el resto del equipo. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes y... Y un abrazo grande para todos.